el servicio dice que no, pero tal vez tengamos algo de lluvia durante la mañana de este lunes. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora unos minutos con José Luis Orayo. Él es trabajador bancario de Macachín y es uno de los casos positivos que de COVID-19 que hay en esa localidad. Eh, José Luis Pablo y Lautaro te saludan. ¿Cómo te va? Eh, hola, hola. Eh... ¿Cómo les va? Eh, bien, bien, todo bien. Eh, José, ¿dónde estás ahora vos eh, y cómo estás de salud? Eh, nosotros, Yo estoy aislado en, en el UNIT, el hotel acá en argentino Valle y, y Luro. Uh -huh. eh, eh, bien, bien, este, salud, sinceramente no, no puedo eh, quejarme de, que de, de, este, de este virus porque realmente hasta ahora no he sido asintomático y bueno, eh, eh, de por ahí el aislamiento, estar lejos de la familia, pero bueno, bien, bien, sin síntomas. Eh, realmente la, la, vengo pasando, la vengo pasando bien. Eh, José, ¿de tu familia el, el único contagiado y aislado sos vos? Eh, en un primer momento me aislaron a mí, sí, mm. porque fui de contagio, el eh, primer contagio, entonces eh, suponíamos que, que mi señora podía estar contagiada también, y bueno, entonces... Eh, yo estoy en Macachín eh, me aislaron uh -huh. eh, y a mi señora le hicieron el sopado recién a las 72 horas después uh -huh. eh, y dio positivo también así que ella también es positiva ah, ¿Y, y... Tam también está aislada? Eh, ella está aislada pero está haciendo el aislamiento eh, del hogar nuestro porque bueno, uh -huh. tenemos dos chiquitos entonces se, se complica todo cuando tenés claro. eh, niños de uno de 5, uno de 11 A ellos no lo hizo paro, pero eh, salud pública es como que en esos casos nos eh, hace positivos ya directamente a, lo, a, la, a los chicos porque es imposible no haberse contagiado. Claro. ¿Cuántos días hace que estás acá en Santa Rosa, José? Eh, va a ser tres días. Eh, estamos barajando la posibilidad que, al ser positiva mi señora también, eh, la posibilidad que, que me pueda volver yo para claro, y terminar de hacer el aislamiento. Eh, eh, en casa. Uh -huh. eh, o sea que no, no habría riesgo alguno porque supuestamente estaríamos todos con contagio. ¿no? Claro. Eh, José, vos presumís que te contagiaste en el trabajo? Eh, sí, sí. Eh, eh, no hay duda de eso porque eh, tuvimos la, la mala suerte, bueno, que el compañero mío de trabajo, yo estoy en la parte de tesorería del eh, uh -huh. banco, eh, uno de los compañeros míos... Eh, pasa un amigo de, de, de los casos de Catriló, uh -huh. un caso directo de, del caso de Catriló, pasa un amigo el sábado 17 o 18, no me acuerdo qué día era, eh, qué eh, número era, de uh -huh. este mes pasa eh, volviendo de Guatrache y le avisa que se va a quedar a escenario. Y a los 4 o 5 días, creo que fue un viernes, Claro. le avisa el amigo que le da, le da positivo así que inmediatamente nos avisa al banco y bueno eh, nos, a, nos aíslan a todo y bueno eh, somos tres en, en la parte de tesorería eh, a las 24 horas nos hisopan y bueno, los tres los tres dimos positivo eh, con la suerte que supuestamente empezó a, a contagiarse el, el, el, el viernes no trabajó, así que ha contagiado el último día, el jueves eh, o miércoles nosotros no llegamos casi a contagiar claro. eh, mi otro compañero también contagió a la, a la señora Adel eh, y bueno eh, eh, por consiguiente eh, se salvó el resto de, de, la, de la dotación de, eh, de nuestro trabajo y llegó a, No llegó a contagiarse ¿El banco permanece cerrado o estuvo cerrado algunos días? Estuvo cerrado 48 horas o 72 más o tres días, creo que estuvo cerrado Sí, después está trabajando con, con empleados de otras sucursales. Sí. Claro, eh, o sea que se retomaron la, la, la atención. Sí, sí, la retomaron el, el, el jueves, creo que fue 31, creo que fue el día del pago de sueldo, ya se, se retomó el, la actividad en el banco con menos dotación de empleados uh -huh. porque... Eh, todas las sucursales, con, con este eh, COVID eh, están todo, todas las sucursales con menos empleados, ¿no? por, claro, claro. por el tema de la edad, por eh, problemas de salud, entonces se complica. ¿Hay varios macachineses ahí con vos en el hotel? Mira, hay otra, la otra la, una familia entera que es la de eh, mi compañero, el, el caso cero, digamos, Macachín. Claro. Eh, está con la familia completa, tiene dos hijas, eh, o sea, eh, chicas adolescentes, y la señora, están los cuatro juntos. Claro. Eh, José, y decías en el inicio que estás sin síntomas vos. Sí, yo hasta ahora, bueno, no sé si... Por mis cuentas, 10 días que me he contagiado, uh -huh. eh, sinceramente no tengo síntoma alguno, no, es más, no sé no he saltado el contagio del amigo de mi compañero, eh, Quizás no me hubiese enterado nunca hasta ahora que tuve el COVID, no sé. Claro. Eh, Crucemos los dedos, que, que siga todo así para terminar, eh, que pase eh, el, el aislamiento y el, eh, los 14, 15 días que dice que dura esto hasta el próximo hisopado. ¿no? ¿Cómo están las cosas en, en Macachín? ¿Cuál es el humor social? ¿Qué te cuentan? ¿Hay temor ahí de, de, de los vecinos, las vecinas? ¿Qué es lo que puedes saber sí, de tu porno. pueblo? Por lo que sé, viste, es un pueblo, viste, todo pueblo, viste, una cosa, yo yo era uno de los que pensábamos también que, que esto nunca llegaba, eh, realmente yo eh, tomaba siempre eh, mis recados, nunca hice nada fuera de lo legal, uh -huh. o eh por ahí, bueno juntarme una cena nunca más de 10. Eh, justo esa semana digamos, yo trabajo eh, estoy Pertenezco a la Comisión del Club Atlético. Eh, justo esa semana tuvimos una reunión que éramos 10 personas, pero una reunión de una hora para tratar varios temas, y justo se da esto. Así que tengo aislado, nadie dio positivo, pero tengo, eh, por protocolo se aíslan todos. Así que bueno, eh, y bueno, y en el pueblo sí se creó una ola de, de temor porque eh, son 10 casos, ¿no? Pero bueno, creo que el aislamiento y el cerramiento fue perfecto. Creo que hay un. Un solo caso que toda, por eso el, el pueblo se lo está como eh, con transmisión comunitaria, como uh -huh. se lo declaró, pero es por un solo caso, que es justamente un paciente que eh, trabajaba en el Consejo Deliberante de, de Magazine y no tuvo contacto con nosotros, entonces no, no, sale, eh, no sé dónde sale el, eh, el contagio, todavía no lo puede descifrar. Claro. Eh, bien, José, eh, no sé si que, quedó algo que nos quieras contar, decir, eh, si no, te agradecemos eh, esto. No, minutos. no, no, simplemente por ahí eh, decir que bueno, eh, yo no puedo eh, crear temor con el virus porque no, ya te digo, he sido asintomático, mm. pero bueno, por eh, lo que veo, esto llega de cualquier lado, esto. Eh, eh, Con bueno, una frase futbolera, te hace el, cualquiera, acá, te lo hace, el, el, el te están peloteando y te lo hace el 4, te lo hace el 3, no sabes de dónde te viene. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que tomar los recaudos, eh, seguir los, los protocolos de salud y, y bueno, eh, avisar que lamentablemente que tomemos conciencia que lo tenemos en la pampa, que, que, que esto se contagie y se propaga de una manera que no se sabe cómo, porque... Eh, eh, no, no, uno no entiende por ahí cómo es el contagio eh, eh, yo estuve al lado eh, cenando con, con una familia de amigos el día jueves y, y éramos ocho, ocho personas eh, eh, con mis primos y no contagio a la persona que tengo al lado sentada mía y, y contagio a la otra punta de la mesa eh, entonces no, no tampoco sé, eh, sabes eh, cómo, cómo es realmente el contagio directo ¿no? Mm. Pero bueno, tener cuidado y tomar los recaudos y no tener temor. Eh, eh, cuidarse más a las personas con problemas de salud, cuidar sí. a la gente mayor. Y, sí. y, pues, roguemos y, y recemos para que, para que esto pase pronto. ¿no? Es así, José. Eh, muchas gracias por estos minutos. Dale, gracias a ustedes y bueno que, ojalá sirva de, de algo haber eh, dado estos minutos de charla. Dale, dale. Eh, que tengas buen día, José. Eh, Dale, muchas gracias. José Luis Orallo, eh, trabajador bancario de Macachín, que está aislado, eh, dio positivo de COVID-19, está aislado acá en el Hotel Unit en Santa Rosa. Eh, su familia está también positiva en Macachín. Algo que vos decías.